En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nos situamos en el año 2050. La temperatura en Madrid de hoy mismo se va a parecer a la de Marrakech. Es un efecto del cambio climático. Según un estudio en el que se analiza más de 400 grandes ciudades, explica que el clima de Barcelona se va a parecer al de Andalucía en ese año, en el 2050... ...y el de Madrid a Marrakez... ...la temperatura del mes más cálido en Madrid... ...será de 6,4 grados a más... Pasaremos de calor, de mucho calor a calor infernal, pero no imitaremos la vida tradicional, los valores, la autenticidad, eso no lo imitaremos, tendremos su calor, su temperatura, pero no su calor humano, nos inventaremos otras mentiras para justificarlos, y mientras nos inventamos mentiras para justificar la realidad más horrorosa que se avecina, nos diremos cosas para mentirnos a nosotros mismos y hacernos creer una realidad que no es. Y nosotros vamos a contar cosas aquí, cosas de la realidad, alguna de la intangible, también en La Rosa de los Vientos, en... ...la sintonía de Onda Cero... ...estaremos hasta las 4 de la madrugada... ...saludos de Bruno Carreñosa... ...en nombre de todo el equipo que hace posible este programa... ...que como siempre... ...va a estar con vosotros y con todo el equipo... ...atravesando, ya casi llegando al final de, del mes de, de agosto... ...en esta edición del mes de agosto... ...en la Rosa los Vientos... ...con Jorge Alambán... ...en la parte técnica... ...Javier Sevillano, en redacción y producción... ...Silvia Casasola en la convivirción... ...y nuestros contenidos, como siempre... Muchos actuales, muchos eh, que recuperamos los siguientes. Y os recordamos, eh, tenéis una etiqueta Almohadilla Rosavientos eh, para mensajes en nuestro programa, el que queráis. Decir lo que queráis, Almohadilla Rosavientos. Como os hemos eh, dicho, estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en la Sintonía de Onda Cero Radio. Primer invitado, uno de los parapsicólogos que más saben en nuestro país, eh, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Hablamos eh, de Pedro Amorós y hablamos con él en tan solo unos instantes. Vamos a recuperar el círculo secreto, os vamos a hablar de niños cuidados por animales, una historia preciosa, una historia fascinante Niños cuidados por animales, también vamos a tener señales en del fin del mundo y muchas cosas además por delante aquí en la Rosa de los Vientos Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches Bueno, no sé, estoy muy preocupada Que me dices que en el 2050 vamos a estar eh, totalmente con el calor encima y creo que no sé si es en Londres o para que va a ser como Barcelona la temperatura sí. pues o oh, oh, Barcelona como Londres es eh, bueno pues todo estupendo y fantástico sí edad, la de Barcelona Barcelona la de Andalucía Madrid la de Marrakech es fantástico pero lo 6,4 no, no, dos más en 2050 ¿eh? pero estamos no, hablando no, de algo que está a la vuelta de la esquina no les veo yo a los ingleses con la cultura mediterránea y, claro, y la dieta mediterránea se ¿eh? se, <ríe> E hereda solo la temperatura, pero no las personas. Yo no quiero Eso heredar no... el pastel de riñones, yo no le quiero heredar, ¿eh? Sí. Y el, empera, el, el emparedado con el, el sándwich. Con salmón y pepinillo como que tampoco. Bueno, tampoco hay gran cosa aquí. Dale, dale, <risa> bueno, aquí hay, hay que... Pero mar, ya me gustaría que... No, no, no, no, está muy rico. Sí, claro, pero eso no... Eso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ya Tenemos que imitarnos mentiras para justificar que no les vamos a imitar en lo bueno, les vamos a imitar en lo malo. Bueno, lo primero hay que conocer las culturas y las gentes, y luego ya se opina. Bueno, eh, tengo... Yo conozco esa cultura y esa gente y nos dan mil vueltas por todos los ellos. Tengo recomendación. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Ir de peregrinación, lo digo también para los oyentes, o irnos a las épocas romanas? Eh... A ver... <risa> que de no, susto vuelve. No, no, no, exacto. Pero de peregrinación no creer mucho, ¿No? porque ya, Oye, vamos bien, ya vamos todos los bueno, días. Ya vamos todos los días. Bueno, luego la peregrinación, luego vale. Pues entonces te invito a nuestro a, a, país vecino, a Portugal, a la ciudad de Chaves, que en estas fechas del 23 de agosto al 25 de agosto, o sea, en pleno cogollito como estamos ahora, pues celebran y recuerdan el Aqua Flavi. ¿Por qué? porque regresan a la época de Tito Flavio. Tito Flavio Vespasiano es con el pues eso el mercado galaico romano, se es, están celebran la séptima edición en esta en esta zona en, en Chávez, en esta Aquae Flaviae. Bueno, pues son eh, como hemos dicho 23, 24, 25 de agosto, eh, tienen muchísimas cosas que, que coger y que ofrecer, como delicias gastronómicas manjares, bebidas, eh, saberes ancestrales, también hacen recreaciones históricas, ...simulaciones bélicas, lucha entre gladiadores, recreaciones mitológicas, también hay música, hay bailes, está el, el circo máximo y procesiones, las procesiones que nos falten, aquí hacen una mezcla. Y luego los pueblos galaicos, los legionarios, los lagladores, y se están ahí pues eso, luchando unos contra otros y también... Hay representación de senadores Que los senadores pues ya sabéis Que, que también tenían ahí su, su pequeño peligro De, de conspiración y, y de que se llevaban lo que a veces podían Bueno pues nada También hay representados esclavos, mendigos Un poco lo que ocurría Y lo que se encontraba allí en, en esa época Así que nada eh, Os invitamos a que celebréis Y disfrutéis de estos días De estas jornadas de Aqua Flambeai Y recordar Es en Portugal Y es del 23 al 25 de agosto. Comienza la rosa los vientos. Estamos, insistimos, hasta las 4 de la noche Gracias por estar ahí. Vamos ya con nuestros temas y nuestros invitados. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El más allá, la psicofonía se parece que la tecnología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 madre mía, madre mía. Ah, eh, ver, y la puede ser, Tres partes, ¿cuántas? cuatro partes <risa> empieza por el principio y termina <risa> después Fíjate, eh, mira Silvia, eh, eh en un principio las psicofonías tenían una carga, una carga importante, ¿no? Y tenemos que, eh, que saber que evidentemente un magnetofón a 19 a diecinueve centímetros por segundo, que era como se grababan con los antiguos revox, que todavía alguno tenéis que tener por ahí sí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 Ocurre ahora, pero parece grabar algo que ocurrió y que sucedió a finales de los años de 30, ahí en Belchita, en Lecera, exactamente. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra.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 bueno, ah, en, mejor. en realidad ya lo es y no lo sabe claro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 la rosa de los vientos en Onda Cero señales del fin del mundo aquí en La Rosa de los Ventos vamos a contar ahora señales del fin del mundo os vamos a contar lo que pasará cuando abramos el grifo dentro de 30 años ¿Qué ha Javier Sevillano? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola, pero, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué tal los días? ¿Pero qué te ha pasado? Bien, nada. ¿Qué me viene esto todo quemado? Aquí, porque he estado andando, he ido al pueblo uh, por víveres, porque como vosotros nos reponéis, me tengo que acercar yo. Y he si hecho te... un encargo al Pritka. Pero si te vas a, te, te, <risa> Pero, pero no si no ya no existe muy el Pritka. Es muy Te voy, te voy claro, a... Te, vas a tener que darte está un baño. Está todo caducado. Uy, uh, el Pritka está todo caducado. Un baño en la aloe de vera o algo. Me han dicho una cosa muy bonita en el pueblo. Ah, sí, sí ¿qué sí. te han dicho? Sí. ¿Que eres muy yo, guapo? Yo me padezco a Julio Iglesias. A uno de los hijos de claro, Julio Iglesias. que me han dicho que a lo mejor yo también puedo ser de Julio Iglesias. <risa> estoy, aquí, no estoy aquí aguantando, llevo años y años y años. Así que voy a iniciar pues, yo estas cosas, como este chico que ha salido Tienes que postular. Iglesias, voy a ver, ¿no? Claro. La verdad es que de pequeño cantaba yo mucho por Julio Iglesias. Guendolín me lo sabía integrar con sus cosas. Yo era, un vamos, un guendolín. <risa> y yo creo que... Pero, así que, claro, hablando vamos con a este ver. señor, el del puesto de... de de o se compra a pijotas. Ah, qué ricas, esta, qué ¿verdad? ricas. Oye, bueno, tengo, tengo la hecho prueba. Que, que tengo El, el perfil. El, el perfil ese que, del que él se pone, pa, no sé cuál es. El, el perfil derecho, bueno, el perfil, el perfil bueno. Bueno, él canta siempre para allá y yo siempre voy un poco para allá. Pero hay, hay una ah, prueba bueno. definitiva. ¿Cuál? ¿Tú cantas a Galicia o no? Canto a Galicia, me, a los Percebes sí, sí no, en general sí, sí, a Galicia sí, sí, sí, canto. También, también era, estaba en mi repertorio infantil, estaba en mi repertó infantil, un canto a Galicia, hey, peñado mío, padre o algo así. ¿Y eres, sí, eres, sí, sí, sí. eres tú, Anís, señor no, o no? Tú fíjate, mi tía conocía al padre de Julio Iglesias, ¿cómo se llama ese señor? A Papuchi. A Papuchi, a a Puga. Al doctor Iglesias Puga este, a Papuchi, le conocía, sí. y, yo, yo no sé si hay alguna conexión así que me voy a hacer las pruebas me voy a raspar algo y se lo voy a mandar no, me voy a raspar algo ¿sí? ay, ay, lo del raspar algo queda un poco feo ¿eh? me a raspar algo y se lo, y se lo mando a ver si coincidimos y me deshago de a ver si tenemos el mismo ADN de, de, ¿no? así que nada Oye, pues la de esta eh... noche pijotas vale o, o Julio Iglesias repartió mucho ADN sí, o todos sí, envidiamos mucho a Julio Iglesias yo, yo creo que un poco de ¿no? todo un poco de todo no, yo ¿no? creo que un poco de todo no, no. yo repartió, creo que ¿no? lo segundo bueno Así que no sé. ¿Tú crees que...? Eh, no, yo especial... No, no, no. Pero bueno, si me toca algo en, el, en la herencia, <risa> como este chico que, que se hizo el mes pasado las pruebas, pues oye, mira. Bueno, la verdad que se, le pare, han, se parece le han un dicho, poco. Se parece que hasta el juez ha dicho, madre mía, ¿cómo le digo yo a este señor? Este sí, que ya es un señor. Sí. ¿Cómo le digo no yo que no es hijo ¿no? de este otro? Si es que claro. es Igualico... más parecido que los hijos eh, dentro Naturales, de... Naturales, con no, Miranda. No, es natural. Con... No, ya. no como, ver, ¿cómo? todos ¿Cómo? son naturales, no, dice, no, no, natural, ¿no oficiales, oficiales, ¿no? que los hijos oficiales. Antes decía, antes había un nombre muy raro para bastardo. eso. Bastardo. No, bueno, no le bastardo, sigue no, putativo. Ah. putativo sí. se dice. No sé que es bastante denigrante y bastante sucio. Eh. Sí. Bastante sí. denigrante sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Exacto, que pasará cuando abramos el grifo de años? Tú vas a estar de enhorabuena porque si si para dentro de cola Ahí va yo, ahí va yo a ti saldrá directamente la Coca-Cola <risa> pues, o sea, no tendrás que estar abriendo latas como haces todas las noches sino que te saldrá directamente desde Atlanta, te vendrá un será oh. el, el, el canal el, en vez de el, el canal de Isabel segunda aquí en Madrid que es el que trae el agua aquí el, el canal Atlanta el, el canal Atlanta eh, Cola o algo así Mejor, <risa> pues se podrá hacer como el con que llegue claro, que claro. a Netflix, HBO, claro. al otro pues, de, de pues me voy sufrirá. a suscribir a un a grifo pues, de que digitando. salga Coca-Cola de Coca o del que salga café bueno, Pero madre si se ya lo tienes. Ahora te vas a cualquier sitio sí, de estos sí, lo... de comida basurilla y, y el grifo lo tienes constante. Por un euro te echas ahí, todo, lo que, todo lo que quieras. En los bolsillos Son que a casa oh, sí. Bueno, vamos a hablar de agua, sí. Venga. Porque el agua, ya sabes que el agua lleva mucha casa, gente eh, eh, vaticinando, ¿no, pa Vaticinando que el agua va a ser. ...el motivo de las guerras del futuro... ...y por ahí van los tiros... ...hay una... Eh, ...la Universidad Alemana de Kessel... ...ha llevado una, una, un estudio de evolución... ...de los recursos... ...tanto en superficie como subterránea... ...hasta el año 50... ...es decir, ahí al lado, dentro de 30 años... ...madre ahora, mía, subterránea sola, ¿no? también... ...sí, sí, no de, no de agua, sino de recursos en general... ¿no? Uh -huh. ...y cuáles va, pueden ser las consecuencias... ...de la escasez de estos recursos... En, en tan solo 30 años, estamos hablando en 30 años, o sea, no, no hablamos y además algunas de estas consecuencias ya se están eh, palpando a día, a día de y hoy. Si ¿no? os dais cuenta todos lo están poniendo en 2050, 2050 2050, tú también has comentado algo al principio, sí, lo, ¿no? ¿no? lo de que Londres será sí. como Barcelona y bueno todas Eso es, cosas, sí, ¿no? es, y pues raquete. lo que es cierto es que eh, la evidencia es que en los últimos, los pasados 60 años la, la demanda de, de agua, eh, de agua de consumo humano y de riego, bueno, Fundamentalmente la que más nos interesa es la de consumo humano, pero uh -huh. la de riego también es importante porque hay que, hay que alimentarse, no solo beber, ¿no? Eh, en los últimos 60 años eh, la demanda se ha cuadruplicado, es decir, consumimos cuatro veces más agua que hace 60 años en, en el globo, debido primero al creciente eh, incremento de la población, la creciente urbanización también y eh, al aumento de la higiene también. Eh, esto ha contribuido en los últimos 60 años a, a que haya una mayor demanda demanda claro. de agua, ¿no? Entonces, esta demanda, lo que este estudio a grandes rasgos prevé es que aumente en un 80% en tan solo 30 años. Solo en un 80% en solo 30 años. Se tenía hasta ahora, antes de este estudio, se creía o se estimaba que el consumo de agua en los próximos años, en los próximos 30 años, iba a crecer en la mitad de un 50%, pero Parece ser que este estudio demuestra, según todas las variables que ellos han, han tenido en cuenta, que, eh, que no, que va a ser un 30% más, va a llegar a los, a los 80 años. ¿no? Eh, eh, analizaron la situación de 482 grandes ciudades del mundo en las que viven alrededor de 736 millones de habitantes ¿no? y en cada una también tuvieron en cuenta cuál es eh, la realidad socioeconómica de cada, de cada zona, ¿no? Es decir... ¿Han cogido eh, de a todos los continentes? Sí, a, a, a, es, una, es un estudio global a, a nivel mundial. creo <coughs> Y En este estudio introducen unas hipótesis ¿no? que las ciudades eh, última, y esto es un hecho también constatado, que la migración de, de, los, de las zonas rurales a las ciudades cada vez va a ir en aumento es decir, va a haber mmm, relativamente pocas, pocos sitios me refiero a superficie relativamente pocos sitios muy muy muy, muy superpoblados o cada vez más poblados y cada vez las zonas rurales van a estar más despobladas con lo cual las zonas rurales van a ser extensiones amplísimas donde existe muy poca población y esto es un hecho que aquí en van España van eh, eh, os recordáis que este invierno pasado ya ha habido eso de los pueblos de, la, de, sí. de, de manifestaciones de gente de ámbito rural preste, pidiendo que se preste más atención a estos ámbitos porque todavía no hay que despoblar bueno Parece ser que este estudio demuestra que a lo largo, o, o la tendencia es que cada vez más gente, como ya viene siendo eh, tendencia desde hace muchos años, se concentre en grandes ciudades y haya grandes superficies de, de, de zonas rurales prácticamente despobladas. Sí, porque de hecho, por ejemplo, ahora en estas épocas veraniegas es cuando la gente vuelve al pueblo. Claro, los mayores van es, al pueblo, es. los hijos van, pero lo malo es cuando ya fallece los padres, que ya son mayores, es muy raro y es poco habitual que son los hijos que terminen también yendo año tras año otra vez, sino que directamente ya esa casa o la venden o la abandonan se de, se y se cayendo. deteriora es una pena pero acabaron hasta los cojones ahora pues dice no vamos, ya, por fin algo bueno, bueno. Pues bueno. Pues entonces, al la... no, pero es cierto mira yo por ejemplo estaba hace hace poco en, en zona de Soria, que es un, una zona fantástica donde hay muchísima riqueza cultural románica, celtibérica Y, y unas casas fantásticas fantásticas, sí. fantásticas unos pero pueblos maravillosos pero ha la especulación ha conseguido que esas casas costen tanto que la gente diga anda que voy a ir al pueblo voy no, a vender pero, la casa pero hay claro, ciertas iniciativas claro. de pueblos en las que a lo mejor cogen y, y para que vuelva la gente sí pero son minoritarias en comparación sí, sí, sí, sí. a nivel global pero, con toda la gente sí, que va cierto. que es donde están los servicios pero, más sí, y donde no asesoría claro y donde no las hay en Soria en Teruel pero, de, pero son los lugares más despoblados de, de España, de España ¿eh? pero si de, no, no es, debería es de cierto. fomentarse este tipo de de, es una de las de cosas, de las las las de cosas que dicen el movimiento este que hemos comentado de que hubo eh, sociales eh, este invierno mmm, pregonaba y pedía eso no que, que se preste más atención que se ayude a la gente que quiere ir a, a, a vivir a los pueblos eso y que se les dote de servicios que cada vez están desapareciendo más hay pueblos donde ya no hay niños y hay pueblos donde los pocos niños que hay tienen que irse muchos claro. kilómetros diarios para poder acudir a, a la escuela o el asunto, el colegio, el colegio, claro, y no digamos claro. ya cuando ya del colegio van, pasan al instituto claro pues claro en vez de a institutos hay menos todavía que colegio porque no, no reúnen eh, yo no sé los criterios de, de, de las consejerías de, de educación tiene que haber un mínimo de niños para poner un, un profesor un maestro un, un este. y los profesores y los, los médicos rurales pues igual son casi digamos especie a En y Claro, cuando es que a cualquiera le ocurre algo, tiene una cosa fuera de lo, de lo, de lo mínimo, de, del catarro que cualquier médico, pues, y tiene que desplazarse a un, a, a, a un hospital, a un, o, o ya no al, al, al intermedio, ¿no? Entre, entre el médico rural y el, el hospital, el consultor un poquito más mamá, ambulatorio, un poco más eh, preparado, pues tiene que desplazarse kilómetros y kilómetros, ya no te digo si está, perso o estas personas tienen que acudir a una cosa muy especializada que tiene que Ciudad, sí. esté donde esté, ¿eh? Hay, hay muchas eh, <risa> causas en, de la desprobación y una de esas causas es que las personas han dejado de ser tales, han dejado de ser individuos y se han convertido en clientes. Y como no hay clientes, entonces no claro. hay posibilidad en, de desarrollar la vida. Eh, y la vida, entre comillas, eh, moderna, la vida del consumo, la vida de un cliente bueno, seguimos con el tema que nos ha traído sí, hasta aquí, el ¿no? agua, el, el grifo el grifo, exactamente, ¿no? este estudio de, de esta universidad alemana que hemos dicho, la de Kassel eh, prevé eh, dos hipótesis políticas ¿no? eh, una que es que las ciudades son prioritarias, son, las consideran prioritarias eh, a la hora de obtener agua eh, para el abasto de su población, ¿no? evidentemente y otra es que las necesidades que las necesidades también son importantes las que tienen las industrias que se eh, radican o, o ubican en las zonas industriales alrededor de las, de las ciudades, ¿no? es decir, por un lado población humana y por otro necesidades eh, digamos industriales y agrícolas eh, también de la zona donde están las grandes urbes por así decirlo, entonces en este primer escenario, en el de las personas eh, el agua potable por así decirlo el 36% de las ciudades ...en el que viven 440 millones de personas... ...tendrán problemas serios de abastecimiento... ...en 30 años, en 2050... ...hablamos del 36% de estas grandes ciudades... ...para consumo humano, ¿no? En el segundo caso, es decir... ...el agua necesario para industrias... Eh, ...agricultura y todo esto... Eh, ...todavía peor... ...va a afectar a 637 millones... ...en 30 años, en 2050... Des, eh, que, que son alrededor de, de esas 637 millones de personas, viven en el 55% de las ciudades que han estudiado, de todas estas 482 en total. Que han, es decir, que más de la mitad de las ciudades tendrán. Un problema hídrico, déficit hídrico, es decir, consumirán más agua de la que pueden eh, eh, obtener por, uh -huh. por, por los recursos habituales. ¿no? Las ciudades más afectadas, sureste asiático y el norteamérica debido a las, a las grandes poblaciones ¿no? son las más amenazadas según esta investigación en 2050 ciudades como Los Ángeles en Estados Unidos tendrá problemas de abastecimiento eh, Jaipur en la India o Dar es Salán en Tanzania también eh, tendrán un déficit hídrico en aguas de superficie superior, y aquí dan una cifra, a los 400 millones de metros cúbicos de agua. Yo no he podido, como estamos aquí aislados, no he podido cotejar exactamente cuántos son o, o, o el, estos 400 millones de metros cúbicos. Si alguno de los oyentes tiene ahí internet eso, <coughs> que nos diga con, con eh, este, esta, esta gran cantidad a cuánta población podría, podrían dar dar cabe agua evidentemente esto va a fomentar problemas, tensiones geopolíticas por el control y uso del agua como ya en algunos sitios ocasiona ¿no? este estudio como tú también has dicho refleja también las aguas subterráneas ¿Qué ocurre con las aguas subterráneas ¿no? y el exceso de consumo, hay un exceso o ha habido y está habiendo un exceso de consumo de estas aguas subterráneas con lo cual los acuíferos que antes a los que podíamos acudir de forma controlada, me refiero es decir un acuífero si se agota mal para todos, Y, y, pero si un acuífero en determinados momentos acudes a él pero lo dejas que se regenere que vuelva eh, eh, a nutrirse de agua por medios naturales es un uso eh, relativamente o, o, o un uso eh, eh, correcto por así decirlo uh -huh. pero claro, ante la escasez de agua en superficie se acudió en demasía a los acuíferos y lo que ocurre es que la, el consumo de estas aguas en respecto a las capas freáticas donde se crean, donde se almacenan, mejor dicho el agua, pues eh, se va a duplicar en eh, casi 120 ciudades para 2050. Con lo cual, los relativamente, bueno, no voy a decir relativamente los acuíferos que hasta ahora eh, permanecen activos, los que no hemos ya desecado o sobreexplotado, van a sobreexplotarse todavía muchísimo más de aquí a 2050 esto ya lo advirtió la NASA hace tres años en un estudio eh, que es lo que eh, ocurría con las mayores cuencas de aguas subterráneas eh, del mundo que se estaban y, y ya la NASA advirtió que eh, en efecto el, el, el, tras, con el transcurso de los años el, el gran eh, uso de estas aguas lo que está haciendo es mermar eh, rápidamente y agotar todas las eh, aguas subterráneas, todos los que existen a lo largo del mundo. ¿no? Entonces, en definitiva, el estudio demuestra o, o quiere poner la, la llaga, eh, avisarnos de que ante la gran demanda que va a haber de agua, ¿cuál es, eh, de qué forma, eh, a partir de este estudio, de qué forma podemos eh, gestionar de la forma más eficiente lo que estamos haciendo el agua a nivel mundial no habla de zonas localizadas, por así decirlo, sino cómo podemos, por ejemplo mejorar a nivel global los métodos de irrigación, los métodos de riego para la, la, eh, la, la, eh, la agricultura, eh, mejorar todavía y, y sobre todo implantar, impulsar a nivel mundial el métodos de riego por goteo que son eh, los puse en práctica creo que fue en, en, eh, en Israel hace ya muchos años al en mitad de un desierto ¿no? el, el país israelí entonces eh, ellos pusieron implantaron el método por goteo donde no se eh, derrama una gota que no vaya a ser utilizada par, para las plantas eh, eh, en, en beneficio de, posterior del, del consumo humano de esos, de esos alimentos ¿no? si se aplican toda una serie eh, de medidas eh, como eh, imponer una cultura a los agricultores de que el agua es de todos de que hay que racionalizar el agua de, de, de, eh, dedicado a la, a la agricultura y eh, se solucionan los problemas de abastecimiento y sobre todo hay muchas ciudades todavía en el que Eh, las eh, redes de, de consumo de, de consumo humano de, de agua están son muy antiguas no se van actualizando no se van aplicando eh, esto de lo de las smart cities no las, las, la tecno, las nuevas tecnologías para mm, poner el agua en el grifo en el momento o en las situaciones que de verdad se necesita mm -hmm. y no desperdiciar agua en las grandes redes de, por eh, eh, eh, infraestructura obsoletas y todo esto ¿no? entonces si todas estas medidas se ponen en, en, en funcionamiento se, podríamos o, o este estudio pre, prevé que se podría eh, aumentar Un 10% las calidades del de, de agua de riego y evitar eh, deficit, este déficit hídrico del que hemos hablado a, casi, a más de 230 millones de personas que viven en estas grandes ciudades. Sería la solución más inmediata que habría que adoptar, más importante, para... Sobre todo adaptarla a los países donde la agricultura todavía tiene un gran implante, ¿no? Eh, eh, porque la agricultura es uno de los grandes consumidores claro. de agua. Evidentemente, en los países que todavía tienen una economía basada todavía en la muy en la, eh, en la agricultura implantando estas medidas se podría solucionar, en pa, no solucionar, eh, eh, paliar. paliar, exactamente esa es la palabra, las reservas de, de agua dulce. ¿no? Las, las previsiones del estudio. Eh, todavía eh, inciden en la situación eh, las situaciones actuales, que son alarmantes en determinadas ciudades. Por ejemplo, Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica ¿no? y tiene menos de medio millón de habitantes. y Se queda, se ha quedado, se quedó ya, en, estamos en 2019, se quedó en el año pasado, en 2018, ya tuvo problemas serios de abastecimiento. Es decir, una ciudad con medio millón de habitantes, que no es moco de pavo, tiene problemas importantes de cómo dar de beber a toda esa gente es decir, esto ya ha ocurrido el año pasado en esta gran ciudad y es la tendencia en, en ciudades con este perfil si no se toman medidas muy, eh, muy contundentes de forma... que la gente se haga una idea es una ciudad más o menos del tamaño de Málaga para que nos entendamos y tengamos una referencia cercana imaginemos que en Málaga no se puede beber agua No, Por no, todo. solo beber sí. sino asearse en condiciones, no, no, claro. Claro, hay, hay Estamos hablando de una ciudad, y Ciudad del Cabo es así, en donde hay un calor tremendo, tremendo, tremendo. una humedad espectacular Las... y se necesita ellos... el líquido de alimento, claro. ¿no? O sea, al pues final ellos... todo deriva en enfermedades, claro, ese tipo de cosas. Por eso al principio de, de todo esto hemos dicho que la mejora de la higiene debida al agua al agua es importantísimo para la higiene fundamentalmente, en muchas circunstancias ¿no? y lo que hicieron en Ciudad del Cabo es restringir el uso eh, eh, limitar la, el uso de la, de la ducha eh, dar un cupo de litros eh, al día por habitante, etcétera, etcétera esto fue debido a situaciones que cada vez se van a ir, eh, las vamos a estar viviendo cada vez más, como por ejemplo el fenómeno este, eh, climático del niño que cuando eh, destapa toda su voracidad, afecta a determinadas zonas, como en este caso el año pasado ocurrió en, en Ciudad del Cabo, y entonces, pero, pero es, es un fenómeno climático que cada vez, desgraciadamente, vemos que se va ampliando uh -huh. a, a mayores zonas eh, geográficas. ¿no? Y entonces, eh, según la ONU, eh, eh, a, a día de hoy una quinta parte de la población mundial, es decir, unos 1.200 millones de personas, habita en este tipo de áreas, en estas zonas, y eh, son la las que, es que se enfrentan. Acceso al agua. Claro, son las que nos vamos a enfrentar, ¿no? porque también. España está en una zona, eh, eh, en la un zona mediterránea, que es un poco crítica, las que no, en, en, nos vamos a tener que enfrentar sí o sí. De hecho, ya hay zonas del sur de España que eh, recordáis que periódicamente tienen problemas de consumo. Sí, y Son las que nos tenemos trasfases. que enfrentar con algo que hasta el día de hoy es tan fácil como abrir el grifo y tener el agua. ¿no? Y entonces los que ya lo han bebido saben lo complicado que puede llevar, llegar a ser, eh, vivir en esta situación dependiendo de abastecimientos eh, externos, eh, claro, eh, con bolsas, que, con botellas, con, con camiones cisterna, que es un etcétera, problema etcétera. que lleva ya mucho tiempo, Muchos años. mucho tiempo que se sabe, o sea que no es que es de, de ayer para hoy y que incluso mucha gente ha hecho sus inventos y ha creado patentes. Yo recuerdo, y, y, de, de, de, tanto en esta época de ahora ya con, con Bruno, como antiguamente cuando, cuando estaba eh, Juan Antonio pues ¿no? claro, de sí, hablar sí, claro. de, de una de las personas que había hecho un invento para intentar desalinizar, claro. utilizar agua de, del mar, y, y pues sí, eso, igual que él, pues hay otros Otras muchísimos inventos, así. o sea que el cerebro los humanos eh, los problemas se intentan siempre afrontar otra cosa es que hay otros intereses y otros um... sí, bueno que hay o, bueno, te evidentemente te para, te te hay agua embotellada agua... estamos en un mundo en sí, donde pero el, agua, el agua se ha convertido aunque, en un negocio aunque tú traigas agua embotellada de, de la cochinchina en definitiva es agua ...es decir, es agua natural... Claro, ...es agua no, que está en la de la no lado. No, ...es eh, decir, esto el es agua que no nunca, nunca, nunca, un, nunca es, un jamás. Global, claro. ...es un problema global... problema global... ...y lo está, que hemos referido antes también... ...muy importante el problema de las infraestructuras de conducción eh, de agua... ahí, que ahí se pierde... Se, se pierde mucho, ...hay Eso zonas que se pierde muchísima... ...y luego los vertidos y las porquerías... ...en determinados sitios que se saben de fábricas que no hay control... ...todo esto lo que conlleva es lo que hemos comentado es que el agua va a ser uno de los armas geopolíticos ya lo es de hecho uno de los armas geopolíticos más importantes del mundo porque el que tenga acceso o tenga posibilidad a gestionar el agua va a ser el que va a tener casi la vida de otras personas de otras Esos regiones manos. de otras zonas en sus manos yo no sé si os acordáis una película creo que es de John Houston. Yo no sé si es Jonathan de John Houston, en la que eh, es un problema ¿no? en un una, una, una, un una presa de una presa, hay unos problemas de Jack Nicholson, John Houston, que creo que también está, dirige y creo que también está en la película, no no, no. y entonces hay un problema con, de abastecimiento de agua en Los Ángeles, precisamente, fíjate, mm -hmm. y entonces hay un sistema montado de corrupción alrededor de esa presa, de ese abastecimiento de agua a Los Ángeles, que lo refleja en esa película eh, protagonizada por John. Nicholson, creo, creo que es Chinatown, y, y que, bueno, pues refleja un poco eso, que el que tenga el poder sobre las presas, sobre, sobre eh, el control del agua, evidentemente, todo lo que hay, digamos, presa abajo dependerá de Exacto. Si recordáis pues mucho más allá, lo... en la guerra civil española claro. eh, uno de los mm, eh, factores importantes de la conquista por las tropas franquistas de la capital de Madrid era llegar inmediatamente a, a, a, la, a, la zona, a la zona del Valle del Lozoya, que era la que abastece fundamentalmente la ciudad de Madrid para controlar las presas y evidentemente el gobierno de la República lo que hizo fue reforzar la presencia de milicianos y del ejército popular de la República en la zona claro. precisamente para que esas eh, Eh, eh, las tropas eh, contrarias no eh, mm, mm, tuvieran el control sobre el agua de Madrid porque evidentemente eso suponía la caída de Madrid de forma inmediata. Y la inmediata, película ¿no? Interestelar o sea, la ¿sabes? película Interestelar también lo que comentas eso ese, de, ese esa imagen apocalíptica de una vez que ya no hemos conseguido solucionar este problema y como sí, exacto, no hay agua para no hay todos agua, pues al final pasa lo que pasa el oro es muy bonito es muy no sé qué es muy caro y no sé qué pero no nos hemos dado cuenta que lo que, que, no, que cuando abrimos el grifo lo que sale de ahí es más valioso que el oro exacto. porque eso da eso da vida eso da vida y de hecho dicen que la vida se ha generado el agua ahí está. y no se debe hacer negocio con el agua hay un libro hemos recomendado películas hemos recomendado cosas hay un libro que dice y se titula Esto lo que había todo, se editado por Ariel, está en Omiclaim, y cuenta pues toda la corrupción y toda la porquería que hay en torno al agua, no tiene que haber nada en torno al agua, el agua no es un negocio, cae del cielo es gratis, gratis Cuando tú no hablas esto con las, con las empresas que gestionan claro, el, el, el agua te dicen que no que el agua es baratísima o que el agua es gratis que lo que te cobran es por la gestión por Exacto, llevarte sí. por la infraestructura que tienen que poner y por la gestión de llevarte el que agua desde, a desde, no la, desde los ríos nada, o los embalses que, hasta el grifo de tu casa ya, ya. evidentemente esa, esa, infra, esa infraestructura evidentemente cuesta un dinero evidentemente pero ellos te dicen pero no no el agua en realidad es en realidad el agua es gratis que lo que le cobramos es todo el llevarle esa gota de agua desde donde cae del cielo desde ese embalse donde la recogemos hasta la bañera de su casa Eso y es por, todo y, lo que le costaron porque luego no sé te qué. cobran Pero, por consumo bueno, claro no bueno Porque tiene un valor... No, pero en, bueno, en ese consumo va también incluido, dicen que va incluido todas las tasas de infraestructura, gestión y bueno, bla, te cobrarían bla, bla, bla. una tasa común y ya está. Así que Bruno, tú vas a ser feliz, te ducharás con Coca-Cola. Bueno, <risa> <Sí. risa> coca pues, pues, ¿sí No solo grano, ducharte eh? de Coca-Cola, sino con, tirar, con, tirar de la cadena con Coca-Cola. Con Cuba Libre. Con horrible, Cuba Libre no, pero eh. no, eso no. Coca-Cola, ¿eh? Ah, vale, vale. coca Javier Sevillano, muchas gracias Bueno, me voy a hacer las pruebas de ADN. Ya lo Chupito cuento, de agua lo cuento luego, A manera. valorar La rosa de los vientos En Onda Cero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 Casos eh, llamativos, eh, casos espectaculares Hay eh, que hoy comentamos, hay muchos en el Círculo Secreto Y lo vamos a hacer con Juanjo Sánchez Toro Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien Hola Juanjo Seguimos, pasamos del lobo a hablar de otros animales Que aquel... Eh, que es verdad, aquel caso que comentábamos eh, del oso eh, No es una excepción Es uno más eh, de muchos que existen ¿no? Hay muchos casos de efectivamente de niños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 nunca cuenta la historia lineal, ¿no? Ella tiene como flases, va recordando cosas, pero también estamos hablando de una edad que es entre los 4 o 9 años, que yo creo que cualquiera de nosotros Pero es nos la edad de la formación historia... un poco, ¿no? De, de hacerte persona. por cierto, al comienzo del programa no sé, de la sección del círculo secreto nos has comentado algunos casos de gallinas que protegían a seres humanos y pájaros en general, hay más casos, hay muchos casos, ¿no?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 Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. ¿Y mañana más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 Nueva novela, nuevo libro Tú no matarás, así se titula Un libro río, un libro que cuenta decenas de años de nuestra historia de la historia del mundo y de la historia de nuestro país Un libro que pasa el blanco y negro al arco iris Un libro, una novela de Julia Navarro, que está esta noche con nosotros. Julia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Qué lujo tenerte otra vez aquí. No, qué lujo que me invitéis y qué lujo para mí estar en La Rosa de los Vientos. El lujo es nuestro. Tú no matarás, ese titula este libro, esta novela, eh, desde la época de la hermandad de la Sabana Santa. Eh, bueno, Impresionante la aceptación que desde entonces ha tenido el público de tus libros. Bueno, la verdad que he tenido muchísima suerte porque es verdad que los lectores me han acompañado en todos mis libros pero yo soy muy consciente de que a los lectores te los tienes que ganar libro a libro, eh, que eh, los lectores te juzgan siempre por el último libro que tienen en la mano. De manera que yo tengo mucho respeto a los lectores y no doy nunca nada por seguro. De manera que con Tú no matarás yo tengo la misma sensación de vértigo que he tenido con los libros anteriores. De, de decir, bueno, y ahora a esperar el veredicto de los lectores. Una de las cosas eh, que me ha fascinado siempre de ti, porque eres una mujer eh, que tus eh, libros y tus novelas eh, tienen un éxito arrollador impresionante, es que pese a todo, pese a que alguna persona le pueda molestar, tú eres una persona que te comprometes con el mundo en el que vives. Eh, dices eh, y haces una declaración, y no te importa si a alguno no le gusta, pero esa es tu opinión, y esa es tu experiencia. Eso es importante. Eh, la gente, importante la gente que vende cientos de miles de libros, como es tu caso, es importante que eh, se posicionen sobre las cosas, a un lado u otro, pero que se posicionen. Bueno, eh, a mí hay unas cosas que más me preocupan hoy en día es eh, la dictadura de lo políticamente correcto es decir, yo creo que la libertad de expresión de alguna manera está sufriendo porque hay una tendencia de eh, la autocensura la gente no termina de decir muchas personas lo que piensan por miedo a no ser políticamente correcta y a mí esto me asusta me asusta, yo entiendo que hoy en día con las redes sociales eh, todo el mundo tiene mucho miedo de salirse del carril eh, para que no te arreen en, en, en en las redes, ¿no? Pero eso lo que está llevando es... A a que eh, a que nos autocensuremos y me parece absolutamente eh, eh, peligroso y eh, eh, bueno, a nadie le gusta que se metan mm, eh, contigo y que de, sobre todo porque las redes a veces hay gente que es muy agresiva ¿no? y que te insulten o que, eh, pero eh, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de decir en voz alta lo que, lo que pensamos eh, sobre todas las cosas porque si empezamos a autocensurarnos estar hemos retrocediendo, y este país eh, ya vivimos una censura. Solo Pero es que tú que cuentas nos, nos en tu libro, nos, eh, yo decía al comienzo, comienza con el blanco y negro, porque veíamos entonces el mundo en blanco y negro, era justo después de la guerra civil española, en primera guerra mundial, y llega hasta la transición del de blanco y negro al arcoíris, eh, contando absolutamente todo, y tenemos que recuperar un poquito esos tiempos de El color, eh, no tenemos eh, que oscurecernos, eh, mirar atrás y eh, tener tanto temor, sino mirar un poquito adelante. Sí, yo cuando estaba escribiendo esta novela, esta novela tiene, está dividida en tres libros, y el libro primero, que es La posguerra en España, eh, es el que más me costó escribir, precisamente porque yo veía todo... ...sin colores, lo veía eh, todo gris, lo veía en blanco y negro y la verdad es que hubo un momento en que llegué a sentir como angustia, angustia porque no era capaz de ponerle eh, color a los escenarios ni color a, a, los, a los personajes... Tú dices que, que este libro es con el que más te, te has simpatizado, ¿no? Le, le has puesto más, más de ti. El que incluso puede ser el que te haya costado más escribir. Sí, es el libro que más me ha costado escribir, Silvia. Es un libro en el que yo emocionalmente me he implicado mucho. Y es en el libro... Siempre me preguntan... Eh, si hay eh, algo de mí en mis libros, eh, en mis personajes. Yo siempre he dicho eh, que no, porque es verdad, los personajes son fruto de la afición, pero quizá en los personajes de este libro, en alguno de sus rasgos, eh, sí estoy yo. Y eh, sí me costó mucho escribir esa primera parte, eh, porque emocionalmente me impliqué y me dejó me dejó exhausta. Catalina, Eulogio y Fernando son los tres eh, principales eh, protagonistas eh, de este relato son tres amigos eh, que viajan por el mundo en una época en la que había que salir eh, porque en España había esa negrura que nos has contado y Alejandría, en Egipto, es uno de los destinos y tu libro ya está en la biblioteca de Alejandría. Sí, es una de las cosas más hermosas que, que me ha pasado en la vida y que yo pensaba que eh, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba que podía haber un libro mío en la biblioteca de Alejandría, eh, no matarás, lo presentamos en, en, en Alejandría, en Estos Cervantes, y eh, tuvimos eh, la suerte de que nos invitaran a visitar la biblioteca, y, y bueno, me, me, me, me, me pidieron si, si quería donar un libro, y, y naturalmente les dejé tú no matarás con toda Eh, la emoción eh, que uno puede sentir, ¿no? De decir, bueno, un libro mío en la Biblioteca de Alejandría, no me lo puedo creer, pero es que es, al... es un regalo. Alejandría es muy especial para ti, porque sí. incluso eh, de todas las diferentes ciudades que, que visitan los personajes, Alejandría no es una ciudad para que se exilien, ¿no? La, la gente, sobre <risa> todo los españoles, pero tú particularmente yo creo que forma parte de ti, ¿no? Esa ciudad sí. y así has, y has querido y has tenido interés en que en que entrara entrar en este libro como protagonista, también También. es verdad, eh esilio lo que tú dices, el, el exilio español no fue a Egipto, no fue a Alejandría, el exilio español eh, pues fue a América fundamentalmente y bueno, a Marruecos una parte también, eh, a Argelia, pero a Alejandría no hubo españoles exiliados, sin embargo, es una ciudad, es una ciudad que está llena de color. Es una ciudad eh, que es el Mediterráneo, tiene a luz el Mediterráneo. Y cuando yo eh, estaba pensando dónde, a qué silio llevaba mis personajes, yo no dudé que, que nos, íbamos, nos íbamos todos a Alejandría, eh, los cuatro, ellos tres y yo, que nos íbamos, nos íbamos a Alejandría. Es una ciudad que yo me enamoré de ella leyendo a Darrell cuando tenía eh, 20 años, que me, me reenamoré leyendo a Foster... Y eh, que, que me perde una ciudad absolutamente de ensueño. Mis personajes llegan a Alejandría en una época en la que está llena de espías, en la que está lleno de aventureros, de militares, eh, de gente llegada de todo el mundo. Es un, una ciudad en ese momento absolutamente apasionante, con lo cual eh, pues a esos tres amigos les pasa todo tipo de cosas en una ciudad en la que está llena de gente, de gente realmente singular. ...Tú no matarás es el título que tiene que ver... ...con uno de los protagonistas... ...y con lo que le dice el padre a uno de ellos... ...así... Eh, eh, Fernando es hijo de un editor... ...este es un libro que, que es un homenaje... ...al mundo de la literatura... ...al mundo de los editores... ...de, de los lectores, de los escritores... ...a, a todos los que hacen eh, posible... ...la maravilla de, eh, del libro... ...y eh, el padre de uno de los personajes... ...es un editor... ...republicano... Eh, que, que, ...que terminará... Eh, ...siendo fusilado... ...después de la guerra... ...pero que en plena guerra... Eh, le dice a su hijo, mira, yo no quiero que tú vayas al frente, no quiero que mates porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haberle quitado la vida a otro hombre. Y lo hace desde un planteamiento ético, no desde un planteamiento eh, religioso, sino desde un planteamiento absolutamente ético. Hace esa reflexión de que ningún hombre puede volver a ser el mismo si ha quitado la vida a otro hombre. Fíjate que en todos eh, tus libros aparece esa figura, la, la mente, eh, la conciencia sobre las cosas que ocurren en el nos estuviste contando hace poquito ¿no? cómo parece que un poco la sociopatía se ha convertido eh, y la psicopatía se ha convertido un poco en las cosas eh, que nos eh, rigen eh, no hay que matar a nadie es que es tan sencillo como eso no es un mandamiento, es que es un deber ético eh, claro. no moral, sino ético, ético. Eh, sí, en todas mis novelas eh, eh, o sobre todo en las últimas el peso de la conciencia es uno de los rasgos eh, eh, que yo creo de identidad Eh, a mí me parece que la conciencia eh, independientemente de las ideas religiosas que pueda tener claro. cada cual eh, es una compañera muy incómoda es una compañera que nos acompaña eh, queramos o no Y eh, pues eh, la voz de la conciencia es difícil acallarla, por mucho que la empujes, por mucho que intentes que no aflore al final hay un día que te mira, que te mira a la cara y que te eh, hace, hace ver eh, pues como eres realmente. Yo en mis libros lo que aspiro es hacer un viaje siempre eh, eh, a lo más recóndito del ser humano ¿no? a esas, a esa, esa parte de claroscuros que todos eh, llevamos dentro. A mí me interesa eh, bueno, pues hacer, hacer esos viajes eh, con, eh, con los personajes. Es, que es muy complicado porque con cada personaje le tienes que dar esa personalidad diferente uno de otro, luego a la vez no la amalgama entre todos para que se vaya fundiendo. Y a mí hay un personaje particularmente que, que me resulta llamativo, ¿no? que es Catalina, ahora que estamos siempre intentando reivindicar los personajes femeninos, ¿no? como que siempre hemos estado ahí un poco relegados y tú le das mucha importancia a Catalina en, en esta novela claro, eh, son tres amigos que viven en la posguerra española recién terminada la guerra en el que eh, la situación de las mujeres es una situación en la que se dan muchos pasos atrás porque en la segunda república eh, si sí hubo un intento y hubo realmente eh, bueno pues desde la legislación a, a, a una apertura de costumbres en el que la mujer ...la empezaba a tener un papel diferente... No, no, ...no ese papel subordinado que había tenido hasta el momento... ...y sin embargo eh, con la guerra civil... ...y sobre todo el, el, el, el, que los franquistas ganaran la guerra... ...que Franco ganara la guerra... ...supuso un retroceso para la mujer... ...hoy eh, Catalina es una mujer que se queda embarazada... ...y está soltera... ...en los años 40 una mujer eh, soltera... ...que se queda embarazada... Era, tenía, sufría un estigma se quedaba estigmatizada pero no solamente ella también su hijo su familia y eh, la vida se le acababa o sea es decir a partir de ese momento se quedaba sin, sin vida hoy en día fíjate si ha cambiado la sociedad para bien eh, Silvia hoy las mujeres decidimos Eh, si queremos o no queremos ser madres. ¿Con quién queremos ser madres? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, ¿Dónde? Eh, esto a las chicas jóvenes, mmm, a mí me gustaría cuando lean este libro, reflexionen para que sepan eh, de, dónde, de dónde venimos, para que sepan eh, bueno pues eh, eh, los saltos tan importantes eh, que se han dado en las conquistas de las libertades para las mujeres. Fíjate, justo esto mismo que acabas de decir, lo estaba leyendo noche. Eh, de un periodista un libro eh, periodista conocísimo Gaita Lese eh, que contaba eso cómo ha cambiado las cosas eh. ¿qué queda? Hablando de periodistas ¿qué, ¿qué queda? Porque yo creo que eso siempre se es, aunque no se ejerza y no se veía una redacción siempre uno es el periodista todo has sido muchísimo tiempo periodista periodista de redacción, periodista digamos de 8 a 3 o con un horario o con una redacción y que tenías no, que ir a un sitio, está dentro los periodistas, ¿no? yo siempre eh, digo que los periodistas eh, no hay horario, uno es periodista es 24 horas, eh, 24 ¿no? horas. a mí cuando, eh, si algún Un periodista joven dice, eh, ¿qué horario voy a tener? Uh -huh. eh, siempre pienso, o, si, o, o yo le diría, mira, dedícate a otra cosa. Eh, la noticia no tiene hora, las noticias no son de 8 a 3 de la tarde o de 4 a 10 de la noche. Yo creo que el periodismo es una vocación, y es una vocación Eh, que se convierte, por lo menos en mí, fue una gran pasión Yo me lo pasé muy bien haciendo periodismo, ejerciendo como periodista Y eh, lo que pasa es que, eh, bueno, ahora ya hace muchos años que yo he dado ese paso atrás eh, Pero eso no significa que no me siga interesando y preocupando por todo lo que sucede a mi alrededor Aunque ahora esté en una etapa diferente de mi vida Pasan muchos años, muchas décadas, eh, la historia de tus eh, protagonistas, eh, eh, a su alrededor eh, ocurren muchas cosas. ¿Cómo viven los protagonistas eh, de todo ese cambio que eh, pasa en el mundo, pasa en España y pasa en el mundo? Sí, eh, esta novela eh, empieza pues eso en, en el año 40 y termina en el 77... 78 con la llegada de la democracia en España mis protagonistas eh, se van al exilio eh, viven en Alejandría eh, viajan eh, por todo, es decir se van, sus vidas se van mezclando con otras vidas y con otras gentes y al final es un largo viaje que les lleva, eh, pues les lleva a París, que les lleva a Lisboa que les lleva a Praga que les lleva a Boston, que les lleva a Jerusalén eh, que les lleva a Nueva York es decir, es un largo Viaje, un largo viaje en una Europa también convulsionada por la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una novela donde los eh, lectores eh, bueno, pues van a encontrar eh, muchos elementos, van a encontrar intriga, van a encontrar emociones, van a encontrar eh, eh, bueno pedazos muy grandes de la historia del siglo XX. Fíjate que Aquí no tuvimos eh, posguerra mundial, pero tuvimos eh, la nuestra y el resto de Europa tuvo la segunda guerra mundial y hubo posguerra. Eh, la posguerra ha sido para todos y en todos eh, los lugares, y en cada ciudad, en cada entorno se ha habido de una forma. Y esa sensación, eh, lo que genera la historia, porque la historia no solamente se escribe cuando están los fusiles en alto, sino que cuando se bajan pasan muchas cosas eh, que se han ido gestando. Antes. Entre otras cosas, la gente tiene que, que aprender a vivir con sus adversarios. Tiene que aprender a vivir con los que han sido enemigos suyos eh, hasta el día siguiente. No importa en qué bando haya estado cada uno, pero tienen... Es decir, una vez que, la, que las armas callan, eh, tienes que vivir eh, con el que ha sido tu enemigo, al que has, eh, al que has combatido. Eso no es fácil. Eh, eso es... Eh, exige eh, que el tiempo vaya resteñando heridas y eh, pues un cierto ejercicio de no agitar demasiado la memoria porque si no, eh, eh, si no sería muy complicado sobre todo, sobre todo al principio pero es verdad que esa Europa eh, asolada por la Segunda Guerra Mundial eh, los campos de exterminio eh, lo que eso significó eh, bueno, dejó una Europa absolutamente maltrecha pero yo siempre digo que también sucedió eh, en España con la guerra civil, eh, eh, hay, hay un momento en que las armas es terrible cuando la gente se está matando, pero el día después cuando bajan uh -huh. las armas eh, también, es, también es muy complicado. Es que en también España es la posguerra complicado. fue especialmente dura, Durísima. Porque claro, había muchísimas mujeres que se habían quedado... Algunas viudas con hijos, otras que directamente tenían el marido en la cárcel, no sabían ni cuándo iban a salir ni cómo, otras que incluso estaban casadas y los matrimonios de la República ya no eran válidos, o incluso habían estado casadas con otras personas y luego se habían vuelto a casar, y todo eso se anulaba, o sea, es que, y luego fue... el, el hambre, o sea, es que... La miseria, la miseria que, eh, bueno, que afectaba a todo el mundo, pero... Eh, claro, o sea, la, la guerra civil española lo que hizo eh, Y sobre todo el que ganara Franco Lo que hizo fue eh, arrebatar el futuro a nuestro país O sea, decir, se perdieron décadas y décadas y décadas Y sobre todo eh, bueno la falta de libertad absolutamente eh, en, en el que vivió este país durante 40 años Que fue, eh, que fue una cosa realmente eh, tremenda pero sobre todo ese paisaje después de la batalla debió ser absolutamente estremecedor. Yo recuerdo muchas de las cosas que escuchaba en casa, que yo creo que todos hemos escuchado a nuestros abuelos, a, no, a nuestros mayores, contar algunas de las cosas de las que ellos tuvieron que vivir después de la guerra y realmente, eh, bueno, a mí por lo menos me produce me, me, me producen estremecimiento. Precisamente por eso esta novela me costó tanto escribirla, ¿no? por ese coste emocional, porque cuando yo estaba escribiéndola No podía dejar de, de, de recordar como si fueran destellos de esas cosas que yo escuchaba en casa de pequeña. Y en este libro muy importante que nos has contado Alejandría, pero también París. Bueno, ah, muchos París. sitios, eh, todos, eh, pero Alejandría y París... Eh. Pero sí. lo, lo bueno es que encima los conoce todos, ¿eh? Claro. Y, y, y te da pistas de sitios donde puedes visitar, ir... O sea, que es que es una maravilla, es que es, es que es como una guía ya, incluso. Sí, el otro día Carmen Riera, en la presentación del libro, decía que en mis novelas las ciudades son un personaje más. Y es verdad, eh, a mí me preocupa mucho... Yo no escribo novelas históricas, eh, yo escribo novelas de personajes, pero cuido mucho el escenario. El escenario no solamente físico, sino el escenario sociológico, donde transcurre la acción. Y por tanto, mimo mucho a las ciudades. Eh, y procuro ser eh, pues muy fiel y muy detallista sobre esos escenarios. Y es verdad, esta novela tiene tres escenarios fundamentales, que son Madrid, que es Alejandría y que es París pero también muchos otros ¿no? porque son todos los escenarios que decía antes eh, Praga tiene una importancia enorme en esta novela eh, Boston también lo tiene eh, eh, Lyon eh, eh, Jerusalén eh, hay, hay muchos muchos, es, eh, muchos, escenarios como siempre yo cojo a los lectores de la mano y me los llevo de viaje <risa> pues eh... Necesitarás eh, trenes muy grandes, eh, porque tienes muchos retores. Bueno, pero viajar con la imaginación es eh, absolutamente maravilloso, que eso es lo que te permite los libros. ¿no? Yo siempre digo que la literatura tiene un poder eh, que no, tiene, no tienen otros, eh, o, otros medios, ¿no? porque a través de la literatura eh, tú vives otras vidas. Y viajas a todas las partes de, del mundo y además tiene un poder absolutamente sanador. Cuando tú lees un libro durante el tiempo que estás leyendo, esas horas que estás leyendo, de alguna manera dejas tu realidad para viajar a otras realidades. Es que leer es una maravilla. <risa> cuando alguien bueno los libros de Julián Navarro eh, han tenido un éxito enorme venden ven, muchísimo eh, hay cientos de miles de lectores y cuando alguien dice algo en contra de los becedes alguna del éxito yo recuerdo y les tengo que hacer recordar que el mayor bestseller de la historia del castellano es un libro titulado Cien años de soledad, hace 30 millones de ejemplares vendidos de Gabriel García Márquez. ¿Alguien va a dudar de su calidad? <risa> bueno, yo creo que en el mundo anglosajón cuando se habla de bestseller Eh, a nadie, nadie pone ningún pero porque lo que significa bestseller es lisa y llanamente un libro que se vende sí, mucho, exacto. nada más aquí sin embargo tiene eh, una connotación eh, peyorativa ¿no? mm -hmm. eh, porque también hay una, una especie de arrogancia intelectual, es decir si un libro se vende mucho no puede ser bueno porque significa que le gusta mucha gente, entonces si le gusta mucha gente eh, claro eh, lo bueno solamente le puede gustar a una minoría que es la que está en el secreto eh, de las cosas sí, y la que lo, tiene de los entendidos, ¿no? sí, exactamente entonces a mí eso siempre me ha parecido de una arrogancia impresionante, y un desprecio a la gente entonces, y además es falso yo creo que los bestsellers eh, eh, eh, eh, eh, eh, o lo que se califica de best seller por, por, por, por, por esos arrogantes realmente no existe, cuando uno escribe un libro no sabe lo que va a pasar no tienen ni idea de si el libro se va a vender no se va a vender, va a gustar o no va a gustar, hay libros tú ahora lo, lo recordabas Bruno que se han vendido por millones como cien años de soledad Bueno, claro... quién le iba a decir claro, a Gabriel García Márquez que ese libro se iba a vender y que iba a generar lo que ha generado? Claro, ¿no? entonces dices, ¿qué pasa? Que como se ha vendido por millones, alguien se le ocurriría decir que no tiene... Eh, no, vamos, que no es una obra de arte y que no es un libro de una grandísima calidad literaria, eh, no. Eh, hay libros que se venden por millones y son grandes obras literarias hay libros que se venden por millones y no tienen calidad literaria, hay libros que no se venden y tienen calidad literaria y hay libros eh, que tampoco se venden y no tienen ninguna. Es decir, son los lectores los, claro. los, los que eligen y yo creo que tendríamos que tener todos un poco de, menos de prejuicios. El jueves pasado que estuve yo, la suerte de estar en la presentación de, del libro con, acompañando a Julia, bueno, el teatro Fernando de Rojas estaba abarrotado de, de gente, de gente encantada. Pero es que además las, las personas que, que te acompañaban, como Benjamín, como Margarita, como, como Karma, pues eh, lo que decían es que casi eh, la novela iba a causar un punto de inflexión en el mundo de la literatura. Y ellos que además son, eh, tanto Benjamín como Karma, que son personas muy muy ilustradas, muy leídas, que, que controlan muchísimo sobre literatura. Tú que eres súper humilde, o sea, te quedabas abrumada, pero yo yo estoy en ello, todavía no la he terminado de leer, estoy muy, muy en los, en los principios y estoy enganchadísima, pero, pero, no sé, yo, yo creo que después de, de todas las cosas que llevas escritas y está que, que estás súper implicada con, con, esta, con esta novela Yo creo que que va a dar mucho que hablar, ¿eh? muchísimo. Esta es una novela para mí muy especial. Bueno, de todas maneras, tanto Margarita Robles, que, que, que, que es amiga mía, y, y, y fue absolutamente generosa conmigo a la hora de, de hablar de la novela, como, como Benjamín, eh, Prado, como Karma, es que fueron tan generosos, que eh, yo no sabía realmente dónde mirar, porque me, me, me daba muchísima vergüenza cuando hablaban de, de la novela, porque decía, Dios mío, eh, eh, qué generosos son, qué generosos están siendo los, los tres conmigo. Yo creo que, yo escribo un tipo de novelas eh, que Karma Herrera la definía como las novelas bizantinas, ¿no? Eh, son novelas complejas, con muchos personajes, que manejar, Lo, todos Es complicado, eh, pero a mí siempre me han apasionado eh, las novelas de finales del XIX de los escritores rusos. O sea, yo soy una enamorada de, de, de Tolstoy, soy una enamorada de Dostoyevsky, de Chekhov, uh -huh. en el que eh, son novelas de personajes donde cuidan mucho los escenarios, y yo, eh, yo siempre pongo ese ejemplo, cuando Tolstoy escribe a Ana Karenina... Eh, no está contando solamente la historia de un adulterio, está contando mucho más, ¿no? Sobre todo hace ese viaje a las profundidades de, eh, del ser humano, que eso es lo que yo aspiro a hacer en, en mis novelas. Eh, para mí, eh, Tú no matarás, es, sí, sí, es verdad que significa eh, un punto de inflexión en los libros que yo he escrito, quizá por es, porque es en el que emocionalmente a mí eh, más me ha costado y en el que más eh, el que más me ha implicado y nosotros estamos encantados eh, de tu generosidad eh, de estar esta noche con nosotros eh, julia navarro ese sí, un placer eh, siempre ha sido un placer eh, tenerte ahora con este libro con tú no matarás eh, mucho más eh, julia muchísimas, gracias. muchísimas gracias gracias a vosotros eh, silvia bruno muchísimas gracias por Eh, acogerme una vez más en este programa maravilloso que tantas noches a mí me acompaña. Un placer, un placer. Y dentro de nada, noticias. con Dime quién soy. Ya nos contará. <risa> ya te llamaremos. Un abrazo. Un Gracias. abrazo. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.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 Os pues vamos a hacer una pregunta, una pregunta de la que no sabrás la respuesta.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 de forma oculta pero algo de trigo comerán, ¿eh? eh pues es verdad lo que... Lo que y porque es... comemos muchísimo y no nos damos cuenta, ¿eh?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 Ellos se eh, viven en la época de, también del zinc. Eh, esto es el detox, es eh, eh, sin gluten, es eh, sin azúcar añadidos, y nos damos cuenta que igual esa persona también ha sido víctima del marketing.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 preguntaba si todo lo natural es bueno ah, y todo vale, lo procesado es vale. malo.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 Eureka. En el Reino Unido existe un Ministerio de la Soledad. Ministerio de la Soledad es el tema de que vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, qué fuerte, eh, Ministerio de la Soledad Fíjate que lo primero que yo he pensado y que mucha gente habrá pensado es ese Ministerio de la Verdad Del de libro 1984, del gran hermano, el libro de Orwell Pero esto es totalmente distinto, porque el Ministerio de la Verdad es una forma de contarnos eh, las mentiras Y el Ministerio de Soledad es una forma de contarnos lo que ocurre, que mucha gente está sola. Sí, que mucha gente está sola y que es la gran plaga de nuestro mundo, porque la soledad es la plaga de nuestro sí, hay que decirlo, es una verdad oculta que no siempre se cuenta o que preferimos mirar hacia otro lado, pero es la epidemia de nuestra sociedad actual, en este mundo, fíjate, de grandes urbes, globalizado, en el que se supone ¿no? que estamos más conectados que nunca, que tenemos miles de amigos en Facebook y la triste realidad es que estamos más solos que la uno. Ojo, que nadie confunda estar solo con los necesarios momentos de soledad que todo el mundo necesita, ¿no? Pero lo cierto es que las estadísticas están ahí. Hay muchísima gente que ya no es que viva sola, sino que además se siente muy sola, sin nadie con quien hablar, con quien poder contarle tus problemas compartir esos momentos en definitiva que nos hacen la vida más llevadera y la inundan de sentido somos criaturas sociales sentirnos solos no es malo es señal de que necesitamos rodearnos de la compañía de otros interactuar en definitiva es un estado mental, eh, fundamentalmente es un estado mental eh, porque fíjate eh, yo vivo solo y posiblemente nunca me he sentido más acompañado eh, me estoy descubriendo a mí mismo eh, soy mi media naranja y yo creo que En definitiva, la gente tiene que buscar que ser eh, eh, vivir en soledad o vivir en solo no sea soledad. O sea, la soledad es otra cosa. Y a veces la soledad que... se da por estar acompañado también. Claro, Acompañado porque no años quieres Yo siempre digo que una mujer entera No necesita medias naranjas exacto, perfecto, exacto. Pero interactuamos con gente Tenemos amigos, disfrutamos de solitud Hemos dicho, no es lo mismo sentirse solo Que esos momentos de solitud De disfrutar tampoco también de nuestra propia compañía Que eso no es malo Es bueno, pero estamos hablando de sentirse solo De no tener a nadie, de no interactuar De carencia de afecto, de carencia social De no tener de verdad A nadie con quien hablar, literalmente Y los estudios dicen que la soledad es tan perjudicial para nuestra salud como fumar 15 cigarrillos al día, tan peligrosa y mortal como la vida sedentaria. Y quienes más las padecen, claro está, pues son nuestros mayores. Hay es, campañas... Un soltero o soltera, solitaria y sedentaria, y encima fumador o fumadora lo lleva fatal. Ya muchos boletos se está comprando. Sí, sí, sí, vamos, Joder, es como si fumara tres paquetes al día. Claro, la cuestión es que hay campañas para todo, campañas para que dejes de fumar, campañas para que hagas más deporte, campañas para que te cuides al volante, ¿no? Pero, ¿y las campañas para la soledad? ¿Y esas recetas de cariño, de afecto? ¿Dónde están, no? ¿Qué bueno, está cuesta... Facebook, ¿no?, para solucionarlo. Ya, pero no es lo mismo, no <risa> claro, es lo mismo. No, lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no le decimos buenos días y le regalamos una sonrisa? Que no cuesta nada a ese anciano que está sentado junto a nosotros en el metro en lugar de meternos ahí en nuestro mundo en el móvil, ¿no? Es que es que no cuesta nada, ¿eh? en realidad, y tienen tanto que contarnos tantas cosas tan impresionantes con tan solo sentarnos a escuchar. yo que soy novelista, que me encanta crear mundos y crear historias y crear personajes. He creado tantos personajes y tantas historias y tantos mundos escuchando a nuestros mayores. Pero bueno, te voy a contar más estudios. Eh, David Halpern analizó 148 estudios sobre los efectos del aislamiento social en la mortalidad en la Universidad de Brigham Young y la Universidad de Carolina del Norte siguieron la vida de 309.000 personas, que es una muestra bastante grande durante siete años, y se dieron cuenta de que aquellos que tenían relaciones sociales más fuertes tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir que aquellas personas con vidas más solitarias, que en realidad la soledad mata más que la obesidad, es que es impresionante. Y este poderoso hallazgo nos habla en definitiva del cariño, del afecto, del amor, que sin amor podemos morir literalmente, ¿no? que que, que bueno, que hay otros estudios de hace unas décadas en Estados Unidos observaban que los niños en los orfanatos, los bebés se morían eh, a pesar de que tenían pues todas las condiciones preexistentes de salud controladas, atención médica, etcétera, y de lo que se dieron cuenta es de que los bebés se movían sin interacción social. Ese hallazgo les hizo implementar una serie de, de, de cambios en los cuidados de los niños y reducir la tasa de, de, de mortalidad infantil, lo que les faltaba era el cariño, el afecto, el contacto. Eh, muchas cosas, eh, la relación con la madre la figura de la madre de esos eh, niños eh, siempre nos hace falta alguien, alguien que nos dé eso que nos dé afecto, que nos dé cariño eh, la soledad eh, no es un estado, insistimos, eh, es un estado mental, eh, no es un estado físico se puede estar muy solo estando acompañado, es un problema que afecta a todos y no solamente afecta en el Reino Unido, sino que nos afecta también en nuestro país, afecta a todo el mundo todo el mundo debería tener un ministerio de la soledad Sí, pero ¿por qué el Reino Unido tiene un Ministerio de la Soledad desde principios del año, desde principios del 2008, que lo anunció Theresa May? ¿Y por qué España debería tener uno? Bueno, pues la ministra de, de Soledad, porque es la ministra de Soledad, Tracy Crouch, fue nombrada por Theresa May a principios de año, eh, cogió el informe Cox y se dio cuenta de que eh, había nueve millones de personas que se sentían solas en el Reino Unido. El 13,7% de la población total del país, esto es muchísimo, se sentían solas. Tenían eh, periodos que no hablaban con nadie durante semanas. Había incluso 200.000 personas que llevaban más de un año sin hablar con nadie. Imagínate lo que es eso. Eh, yo me volvería loca, literalmente. ¿El objetivo? Pues el objetivo es, obviamente, de este ministerio, frenar la epidemia de soledad que está barriendo nuestro mundo. ¿Por qué en España deberíamos tenerlo? Pues porque en España tenemos 4,6 millones de personas, el 8% de la población, que también sufren esta plaga, que también se sienten solas. Son las que más acuden al médico, las que a veces acusamos de que están sobrecargando el sistema sanitario, pero es que en realidad lo que les pasa es que necesitan hablar con alguien, sentir que las escuchan, aunque sea el médico, ¿no? Y, y, y es así. Y sí, bueno, Escucha mirando sí. la receta, por cierto. Ya, yeah. <risa> tú decías que es un estado mental sí, sí. claro por eso se sí, si van al médico el problema se agrava <risa> tienen a alguien con quien hablar quiere decir que son personas que en realidad no están solas porque quieren quieren hablar con gente, buscan, pero no encuentran, no hay nadie que, que se siente hablar con ellos o no tienen la forma, ya, el estilo de vida individualista de las grandes ciudades de este mundo en el que vivimos, pues está cambiando totalmente la forma de comunicarnos ¿no? y es muy triste. Y una de las principales enfermedades provocadas por la soledad pues es la depresión ¿no? y es un problema muy grave y qué triste tener que pasar pues, los finales de tu vida eh, en ese estado. Por eso en, Estados, en, en el Reino Unido están intentando entrenar a la población en materia de educación emocional, cambiar sus conductas, su estilo de vida y, en definitiva, impulsar una serie de medidas que ayuden a combatir la soledad. Y a ver si entre todos se nos ocurren ideas... Y logramos que cada vez nos sintamos menos solos y nos demos más abrazos, más cariño e interactuemos más con los demás. Pues esas ideas eh, que quedas con almodillas rosavientos y, sí, y nosotros sí. las recibimos, las retiramos y las eh, escuchamos eh, con mucho cariño y con mucha atención. Aunque, aunque en esto pues, eh, tengo también, eh, no mi crítica, pero sí mi comentario. Es decir, eh, algunas personas. Y me pongo yo como ejemplo, cuando han estado casadas es cuando se sienten más solos. Y eso también pasa. Eh, no hay que tener media naranja para sentirse acompañado, no hay que tener padres, no hay que tener hijos, no hay que tener... Eh, La compañía de otra persona, la soledad no es compañía, la soledad es otra cosa, eh, diferente, y el estar con alguien no significa estar con alguien físicamente, eh, eso es un compañero de sofá, un compañero de piso, hay que buscar otra cosa, ¿no? Creo, ¿eh? Es que estás hablando de otra cosa totalmente diferente, claro, tú sí. lo has dicho, no tiene nada que ver una cosa con, con la otra, estar solo, cuando una persona se, re, se siente realmente sola no tiene a veces nada que ver con la compañía, es alguien que no tiene con quién hablar, que realmente se siente solo, aunque haya gente en una habitación, o a veces es que incluso viven solos, ¿no? Y realmente Pienso que los amigos siempre se eligen, no es lo que te toca o lo que... no, Siempre lo bonito, creo, además, de los amigos es que los eliges tú. Hey, fíjate, alguien que eligió sus amigos son los protagonistas, eh, porque podemos eh, hablar de eso, es un grupo de amigos, eh, la amistad es importante, luego las hay cosas que pasan, pero la amistad es importante en la historia que se relata en el Tren de las Almas, el libro que acabas de publicar. Sí, y es que para mí creo que mi mayor capital son mis amigos y en el Tren de las Almas pues lo que pasa es que se juntan un grupo de amigos que hace muchísimo tiempo que no se ven y lo que tratan es celebrar el reencuentro ahí un poco en esa estación abandonada y cuando se suben a ese fatídico tren lo que hacen un poco es averiguar quiénes son realmente cómo llegaron a ser amigos, por qué lo son, qué deudas tienen los unos con los otros y cómo han ido a llegar a convertirse en esos niños rotos que en realidad son. El Tren de las Almas se publicó la pasada semana en Algaida. ¿Cómo está yendo el libro? Estuvimos hablando hace siete días de, de esa novela, del Tren de las Almas, eh, de estreno totalmente, ¿no? De estreno, pues imagínate, yo ahora mismo me estoy comiendo las uñas y todavía no sé, porque es muy pronto, todavía no sé cómo está yendo, pero bueno, espero que tímidamente vayan llegando esas primeras reseñas que siempre van llegando y que para mí son el, el mayor jurado, porque no hay no hay jurado más importante que el del público, y los que te van diciendo un poco cómo está yendo y, en definitiva, cómo lo están disfrutando. es El tren. siempre. El tren de las almas así de tutora el libro que recomendamos a todos nuestros oyentes. Esta noche en Eureka Comodo Martínez hemos hablado sobre el Ministerio de la Soledad en el Reino Unido. Hemos eh, comentado algo sobre ese estudio, ese inmenso estudio científico que se ha realizado y hemos eh, contado por qué en España también haría falta un Ministerio de la Soledad porque hay millones y millones eh, de personas eh, que la sufren y es extraordinariamente grave. Hay que alertar sobre los peligros de estar solo. Hoy lo hemos hecho aquí en Ureca con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. si pasa me Pourquoi comme sans les apparances pourquoi combien sans, sans importance miau, le mien le ciel le ciel rien d'autre se seul les pures les dures les murs les sur son meilleur la serre le mien le ciel le les menaces le menace. mien le tia, le, le rien en La Rosa de los Vientos Juicio a la Historia Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoy profesora Historiadora, amiga Ana María, ¿qué tal? Buenas noches Carpedien, Hola, hola Muy aquí. bien, pues muy divertida aquí con los fenicios Que es un tema que me encanta ¿Los fenicios? ¿Quiénes eran esos? Claro, pues es como eran los extraterrestres. ¡Oh! Claro, eran, eran que como extraterrestres No, que no existían y, y entonces cuentas? Vamos a ver eh, Existieron, eh, vosotros imaginaos Lo voy a contar como un cuentecillo eh, El Próximo Oriente Tuvo muchísima importancia Desde el tercer milenio Por el 3000 antes de Cristo 3.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, y en esa época había grandes estados, inventaron la escritura, tenían mucho comercio, una joyería maravillosa, genial y estupenda, y no existieron lo que llamamos griegos o helenos hasta el calcular el 750 antes de Cristo, que empieza a escribir un señor que no existió, al que se llama Homero. Uh -huh. Bueno, ese señor, en el 750, es cuestión de cronología, empieza a escribir y se está desarrollando la civilización griega de la cual no se ha perdido la lectura de su escritura. Se lee el griego, se traduce el griego y se interpreta toda la cultura del Mediterráneo desde el punto de vista de estos señores que se inventan muchas cosas a partir del 750 Cristo y se inventan el Mediterráneo porque no tenían ni Internet ni Google Gea ni los mapas electrónicos ni los satélites estos que nos sacan hasta una mosca que haya en mitad de una calle ¿qué se hacen? se lo inventan cuando empiezan a Esca, eh, tenemos el Mediterráneo explicado pues fenicios los griegos las navegaciones fenicias los objetos fenicios se inventan tartesos se inventan que viene Hércules a robar los toros a Gerión teníamos un, un rey que tenía tres cabezas Gerión, o sea que es muy divertido pero en fin, el jardín de las espérides se lo inventa, se inventa la Atlántida como el tebeo de Superman <risa> ¿Qué pasa? Que se descubre la piedra de Rosetta, en pensar en la época de Napoleón, sí, sí. y se traducen los jeroglíficos egipcios. Los y, unos años, Champollion. Champollion, y unos años después se traducen las escrituras cuneiformes con la piedra de Rosetta eh, iraní o persa, que es la una inscripción de Darío en, eh, en Persia. Está escrita en tres idiomas y se consigue leer el cuniforme. Y se descubre civilizaciones bastante más de 2.500 años anterior a lo que habían contado los griegos. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Os puedo contar el cuento de Colón. ¿Vosotros habéis visto películas de indios? Sí, claro son de nuestra época de indios y vaqueros sí, sí, sí. claro, tú a un indio llegas ahora a Manhattan y ves a un señor y le dices usted es indio y usted idiota <risa> sí, ¿por qué? Obviamente. porque se lo ha inventado claro. hace unos años un compañero mío es catedrático de, de la autónoma escribió un artículo y yo nos quedamos todo el mundo con la boca abierta y dijimos claro, no existen los iberos ¿por qué no existen los iberos? porque se los inventaron los griegos Metieron. Existen en el sentido de ser de la península ibérica, pero no se pueden delimitar. Claro, en el pero el no, no claro. lo entendíamos nadie así. Claro. Es decir, yo, si no os conozco de nada, igual hablo de José Luis, que de Bruno, que de ti, y no sé si eres chico o chica o si vas al colegio mayor. explico? Es decir, esa explicación del Mediterráneo por parte de los griegos ha llegado a interpretar y a dar a conocer o a hablar de los famosos fenicios. ...que no se sabe de dónde viene el término... ...se supone que foeniqués significaba los rojos... ...porque pasaban cargados de mineral rojo... ...¿qué pasa? ...que de ese 750 de repente en España no se encuentra la Atlántida... No, ...ni en TV, se encuentra mm -hmm. la Atlántida porque no existió... No se encuentra Tertesos, porque se lo inventaron los griegos. ¿Qué es lo que había aquí? Según los griegos, venían unos vendedores ambulantes en unos barcos, sacaban el tenderete en la playa, y como los iberos y iberes eran tontos, cambiaban plata por eh, cristalillos. Y entonces los otros se iban ricos, porque venían a por mineral, venían a por púrpura, por salazones y tal, y eso es lo que se pensaba ¿qué pasa? que de repente con las nuevas dataciones de los datos arqueológicos la cronología de la presencia de orientales orientales, señores de la otra parte del Mediterráneo está en el 2300 antes de Cristo en la bastida de Mogente en un una, eh, yacimiento que se ha descubierto hace muy poco que le llaman la Troya de Occidente, eso que es orientales, ¿qué es lo que tenían? Pues tienen un yacimiento metido dentro de, de la de la llanura aquella que es separado del mar por montañas a unos 70 kilómetros me parece que está del mar y se habla de que es gente que viene huyendo de algo que pasaba ya en la época de Troya I que Troya Sabéis que no existió como tal, sino que se habla de un yacimiento que era hitita. Estamos hablando de los primeros indoeuropeos. O sea, que está todo el Mediterráneo patas arriba. Y, y todo el mundo porque tú lo estás dejando patas arriba no existieron eh, unos, uno no existieron nosotros claro. no existieron ¿Cuál los es el finicios. problema? Igual que cuando y, Igual está... hemos sido un poquito falsos a la hora de, de ver la historia no, hemos dicho esto íberos sí, no, no, porque, porque está en la ibérica es que de igual, no, ¿no? teníamos las fuentes, teníamos las fuentes y eh, se interpretaba el el Mediterráneo pues íberos celtas y celtíberos. Pero claro. una vez que se hallan los restos arqueológicos es cuando empieza a cambiar todo esto. Claro, y además hay una fuente eh, literaria eh, que San Agustín en el siglo cuarto después de Cristo, San Agustín había nacido en el norte de África, era eh, Cartagines y dice, nosotros somos canani, somos cananeos. Uh -huh. Claro, ellos no se llaman así fenicios, igual que un colombiano no se llama indio-americano. Claro. ¿Usted dónde es de Colombia? ¿Es usted un indio? Pues te saco un ojo. es que no me llama usted indio, porque me está usted insultando. ¿Me explico? Entonces, esta nueva eh, visión, digamos, de los diferentes. Mira, por ejemplo, la, la fundación de Roma en el 754 a.C., mentira, mitológico, la fundación de Cartago 814, mentira, es decir, todos estos datos puramente literarios están siendo reinterpretados por las fuentes arqueológicas y hay mucha problemática en casar los datos de las fuentes literarias con las piedras porque meten mucho leyenda para que, todos son leyendas claro, adornarlo y que se quede todo muy bonito es ver, ver la historia desde el punto de vista occidental o oriental es ver la historia de los indios desde los pobres indios que están machacados porque no tienen bisontes y les han quitado las tierras a verla desde el punto de vista de los blancos que van desde Inglaterra Con, porque son los emigrantes y se quedan con todo y los dueños de la tierra no son. ¿Me explico? Es decir, el Mediterráneo está visto desde las fuentes griegas y ahora está el foco puesto en la importancia de lo que había aquí. ¿A raíz de cuándo? Que te van a contar lo que os decía, el extender la paraeta en mitad de la playa y venir a venderte los uh -huh. bolsos y venderte las baratijas de, de Oriente y de repente se descubre en la fonteta una eh, una muralla y además de estilo eh, oriental, con taluz y entonces de repente dices, ahí va había alguien aquí que en vez de salir amigablemente a intercambiar lo que se llamaba el barato silencioso es decir, te cambio esto por el otro y no podemos hablar porque no nos entendemos tú hablas en no sé qué y yo en no sé cuánto Se defendían, luego aquí había una sociedad poderosa que intenta, tiene que atacar a los que vienen, que en realidad son piratas, eso es a lo que voy, y esos piratas vienen a llevarse los toros de Gerión, las riquezas que había en España, y vienen a quitarnos la pesca, vienen, no estoy hablando del programa actual de la inmigración de la la es decir, estaban viniendo en plan... A eh, saquear... Venía bueno, a saquear, es decir, a extender los mercados. Es decir, cuando viene un señor a comprar de Oriente a Occidente, querían, ¿qué es lo que querían? Metales. Por ejemplo, la riqueza de la península ibérica era tal y sigue siendo tal que las minas de eh, Sierra Almagrera sirvieron para financiar la Segunda Guerra Púnica. Es decir, los elefantes de Aníbal... Eh, comían los eh, mercenarios eh, iberos que llevaba Aníbal y cartagineses pa tenían una paga. Necesitaba dinero. ¿Quién financiaba eso? Las minas de Cartagena, las minas de Sierra Magrera, las minas de Mazarrón, unas minas con una potencia que se eh, cogía solamente la flor, Y se eh, dejaba unas, una mena ahora mismo que tiene un 80% de plata. Eran, en estos momentos me contaban, y yo escribí hace unos veintitantos años eh, el primer artículo en este sentido, que había tantísimo, eh, tanta plata que se podían volver a, a hacer rentables eh, eh, procesando la escoria de plata que todavía tienen. Sí, el litagirio es impresionante el estaño es impresionante y lo que no se entiende y lo que sí se entiende es que el templo de Heracles Melcar no era un templo, era un pequeño vaticano tenía más dinero que aquí porque estaba en el, en el sistema monetario de los reyes tolemaicos que tenían su dinerito en el templo de Melcar de Tiro es decir, había una multinacional de todos los bancos que eran presididos por el dios Melcar, que significa Heracles, Melcar significa Aroquel, es el mercader. Es decir, era un banco que estaba, tenía sucursales por todo el Mediterráneo y el dios se llama el mercader. Estaban divinizando al de la pasta. Por bueno. bueno, lo tanto, los fenicios eh, no son un pueblo, es una denominación a muchos eh, pueblos eh, que se agruparon y la historia los ha dado. muchas como ciudades y pero... estados diferentes, eh, tiros, diferentes sidon, cada uno es su digno. padre y su madre, que hacían diferentes eh, cosas, eh, pero hemos dicho después diferente. fenicios eh, claro Hala. no es lo mismo Francia que España ni Italia, es decir, eran. Polis, exactamente igual que las ciudades griegas, cada uno con su gobierno, cada uno con sus leyes, cada uno con eh, su forma de vida, con sus dioses y tal. Simplemente era muy importante, la más importante era Tiro, que es de lo que se habla, por ejemplo, Tiro puede ser, es la fundadora de Cartago, la leyenda de Dido que viene uh -huh. y va, funda Cartago y luego los tirios con los cuales se meten muchísimo los judíos porque eran, primero, eran paganos con unas costumbres diferentes a la religión de Israel y luego tenían un problema que eran los competidores del comercio con lo cual la competencia política, económica y religiosa es lo que influyó en la mala prensa que tienen, digamos, esos cananeos o sea, que seguimos igual claro, que antiguamente totalmente, es decir, no eh, claro, pero Mm, que sepáis que mm, en vez de hablar de fenicios conviene hablar de cananeos porque además son diferentes no es lo mismo en estos momentos un señor del Líbano que un señor de Siria que un señor de Irak o que un señor de Turquía no los vamos a ver to a todos en el, en, el, en el paquete de todos son orientales pues no ¿Me explico mm -hmm. y eso es lo único que hay que hacer es decir Eh, estudiarlos separadamente porque son diferentes y ver sobre todo la potencia que tenía la península ibérica que tenemos unas culturas impresionantes, el Argar, no sé si conocéis el Argar en Almería que tienen los millares perdón, que tiene tres cinturones de murallas con 17 fortines para proteger el mineral y os estoy hablando del 2200 antes de Cristo y los griegos son del 800 es decir no no tienen ninguna importancia ese pueblo ¿qué pasa? que tenemos su propaganda que es lo único que nos ha quedado ¿Y, ¿y los cananeos eran griegos? no, los cananeos son eh, palestinos libaneses y tal vale es que geográficamente esa costa oriental del Mediterráneo se llama la tierra de Canaán vale. por eso se llaman cananeos Es como los eh, los mediterráneos, pues eh, los levantinos, que la costa de Levante, pues sí, pues son los de Murcia, pues no son los valencianos ni son En la costa catalanes. mediterránea. ¿Me explico? Juicio la historia con Ana María Vázquez Hoy, sí. protagonistas esta noche los que no existieron, los fenicios. Exactamente. Gracias. Besitos. <risa> <risa> mucha intensidad y muchos conocimientos de Ana María Vázquez Hoy, hablándonos esta noche de los pericios y también hemos hablado esta noche de la alimentación, qué importante es lo que comemos, cómo lo comemos y sobre todo de dónde viene y qué ha pasado antes de que esté en nuestra mesa. ...hemos hablado con Pedro Amorós... ...en de parapsicología de Psicofonías... ...hemos hablado del agua... ...en las señales del fin del mundo... ...y también os hemos recomendado... ...alguna cosa que se pueda hacer... ...y os vamos a recomendar... si vienes a sola, alguna más? Pues sí, estoy seguro que una de nuestras invitadas... ...que también hemos recordado hoy... ...que ha sido Julia Navarro... ...seguro que con lo viajera que es... ...ella ha visitado y conoce... este ...esta peregrinación... ...¿en donde ...en Portugal... ...bueno, es en la ciudad de Camiña... Es del 28 al 29 de agosto Y dice que lo que hay que hacer Es subir al monte Entonces los peregrinos Tienen que coger y, y la tradición dice que tienen que dar Tres vueltas a la capilla No dicen si muy rápido o muy lento Pero tres vueltas a la capilla Seguido por la entrega de dos limosnas Ni una ni dos O sea, ni una ni tres, sino dos exactas Una al santo y otra ¿A no te imaginas bien, ¿A quién? Al diablo Ah, empezaba acá alcalde. No, hay que parar. No sabemos, imaginamos que el, el alcalde será una buena persona. Que, que no no le conocemos, ¿eh? No conocemos al alcalde de Camilla, que no se enfade con nosotros. Eh. Bueno, hay que dar una limosna al santo y otra al diablo. Y entonces, los peregrinos de los condados vecinos... Oye, que la iglesia se ha mantenido donde se ha mantenido, gracias a dar limosnas, limosnas a los alcaldes, ¿eh? Ya, ya los que, curas. Un poco malo. Ya los curas. No, no, pero los curas se lo daban a los alcaldes para que beneficiaran a los curas. Ostras, qué malo soy, ¿no? Menos bueno, no no sabemos, no sabemos si había contabilidad, pero nos imaginamos nos imaginamos que habría muchísimas cosas. Bueno, ¿dónde tienen que pasar la noche los que están de en los eh, ciudades y las villas de alrededor? La tienen que pasar cerca cerca del monasterio, en los alrededores del monasterio, porque así escuchan las canciones, porque allí cantan mucho. No sabemos si fados o qué. Y dice que hay que bailar al ritmo de las concertinas, o sea que no van a dormir mucho, ¿eh? Entre que están cantando y están bailando, como que no. Y así de gustan las especialidades locales como el aguardiente con miel, el pan de maíz, el chorizo, los vinos verdes. Y la cabra, me imagino que será parte de verdes, la casa. <risa> sí. Los vinos verdes esa primera noticia que tengo sobre la existencia de vino verde. ¿Serán? <risa> se había tintos, se había blancos, había rosado, pero ¿verdes? ¿Serán vinos vinos jóvenes? Vinos ¿Vinos? <risa> Son los vinos de, R de Shrek Sí, sí. <risa> los vinos verdes. Bueno, además dice que todas estas delicias... ...que son muy tradicionales de allí... ...que son, pues eso... Eh, ...consideradas una tradición... ...y que es lo más genuino... ...el pasar eso todo el municipio de Caminha... ...así que ya sabes... ...aguardiente con miel... Eh, ...el vino verde... ...el pan de maíz... ...y el choricito... ...mucho baile... ...mucha... ...darme al santo... ...al diablo... ...y mucha canción... ...y luego dar las tres vueltas... ...a la... ...aquí a... ...a, a la iglesia... O sea, y a la está. manzana y ya está. Y ya está todo solucionado. Ya has hecho la peregrinación y haces amigos hasta el año siguiente. Fantástico. <risa> eh, Pero y, tienes que subir peregrino. al monte. Sí, encima. Es <risa> lo que faltaba. <risa> Bueno, pues hasta aquí las Rosas vientos esta noche de sábado, esta noche de agosto Agosto se está acabando, estamos en el puente entre temporadas eh, Temporada anterior y eh, temporada siguiente Estamos eh, cubriendo, haciendo cositas y muy interesantes eh, con invitados eh, nuevos Con temas que estamos eh, recordando Y mañana vuelve las Rosas vientos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio Como todos los domingos por la noche Aquí estaremos a partir de la una Y media de la madrugada. Exactamente, una y media, una y media, estamos, no, estamos de la una. Desde la una. Desde que, la una, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Esto de estar en la casa rural, tan relajaditos, no, no, no, estamos desde la una, desde la una y hasta las cinco, seguramente. Y... y ya te has quedado pudo. No, no, no, no. <risa> da igual la hora, porque lo que tiene que hacer el oyente es tener siempre, las 24 horas, esta ay, sintonía, ay, ay. onda cero. Ay, y ay. también esta sintonía está... On... Está las rosadas entonces pero tiene que tenerla Onda a 24 horas al día y al ser posible, escuchándola que duerma en otra vida. Exactamente Eso sin problema. Venga, hasta mañana. Hasta ¡Chao! mañana.